Como todos los martes, hoy tenemos la columna medioambiental de nuestra ingeniera Florencia Srur. Hoy vamos a hablar del cambio climático. ¿Cómo le va, Florencia? ¿Todo bien? Buenas, buenas. Hola, Lautaro. Hola, Valen. Hola también a toda la oyencia quermesera. ¿Cómo pasó eh, la Semana Santa? Bien, tranquila. Descansé. Descansó. Qué bien. Descansé. Así que ahora volvimos así a full. ...y hoy vamos a tocar de vuelta el tema de cambio climático... ...pero con algunas perlitas y algunas cuestiones interesantes que están pasando... ...que pasaron y bueno, si les parece... Vamos. ...comenzamos... Vamos. ...bueno, el 27 de enero de este año salieron a la luz los resultados de una encuesta masiva... ...que realizó la ONU junto con la Universidad de Oxford... ...donde buscaban saber qué tanto se preocupa la gente con el tema de cambio climático... Esta encuesta fue masiva justamente porque la realizaron a través de los anuncios, las publicidades que están en los juegos de celulares, uh -huh. como el, los caramelitos y las burbujitas, no sé si alguna vez los han jugado. Eh, yo sí. los he jugado. El, el Candy Crush o una cosa de eso. Claro, yo sí, creo que sí. casi todo el mundo en algún momento lo ha jugado, lo sigue jugando. Y esta encuesta contó con la opinión de 1.220.000 personas mayores de 14 años y fue el sondeo más amplio que se realizó sobre cambio climático. Uh -huh. esta, encuesta, esta encuesta llegó a 50 países de todos los continentes, está disponible en 17 idiomas, y lo interesante es que tuvo una muestra muy aleatoria de gente con diferentes niveles educativos, géneros, edades. Así que vamos a ver qué dio esta encuesta. A ver. El promedio el 64% de la población muestreada dijo que el cambio climático es una emergencia. Este número es más o menos según región o país. Por ejemplo, en Reino Unido e Italia tiene un 81% de las personas que respondió de esta manera. En Chile un 66%, en Brasil 64% y en Argentina y Ecuador 58%. Y no sé si es que capaz que no jugamos tanto a los jueguitos de celulares. <risa> bien. Eh, ahora bien, estos promedios también varían según la edad y por ejemplo en la encuesta participaron... 550.000 menores de edad entre 14 y 18 años, los cuales el 70% considera que este impacto global es una emergencia. Los adultos entre 18 y 59, un porcentaje un poco más bajo, un 66%, y ya los mayores de 60 años el porcentaje de alarma se reduce a un 58%. Algo que es muy interesante para destacar es que los jóvenes adolescentes suelen ser un segmento demográfico que casi siempre se los ignora en estos sondeos de opinión y ahora fueron la voz más fuerte. Uh -huh. Y en esta encuesta se decía, bueno, te preguntaban qué medidas eh, te parecían que eran las más convenientes para frenar el cambio climático y se votó la conservación de los bosques y de la tierra el uso de energías limpias y renovables y la implementación de técnicas agrícolas respetuosas con, con el clima. Y en simultáneo, porque está todo relacionado, siempre todo se relaciona con todo, eh, ahora en España se está debatiendo la ley de cambio climático, en la cual se pretende poder detener las emisiones de carbono, o sea, tener emisiones de carbono cero para el año 2050, lo cual sería coherente con lo que propone la Unión Europea para todos sus países, De esta manera, como pone un objetivo intermedio de reducir por lo menos un 23% de las emisiones para eh, el año 2030, o sea, dentro de nueve años, y además eh, proponen que para el 2040 todos los vehículos nuevos que se vendan, si no están destinados a uso comercial, no podrán emitir dióxido de carbono. Entonces también eh, obliga a las gasolineras a poner puntos de recarga de coches eléctricos y que también se instalen en edificios. Este todavía es un proyecto de ley, que habla de evitar la extracción de hidrocarburos, también de minería para años 2050, pero este temita es un poco controversial ahora en España porque eh, España no, no, no tiene tanta extracción de hidrocarburos, sino que importa eh, petróleo y gas eh, y eso no está contemplado en la ley de importación, entonces como que ahí los españoles están como poniendo un poco en alza la voz. Y algo interesante es que eh, tiene la obligación, de, el gobierno va a tener la obligación de revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas, es decir, en el sistema educativo, de manera transversal. Entonces el Estado tendría que promover que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático, los cambios en los planes de estudio, para poder tener títulos universitarios oficiales, también en las secundarias y también en la primaria, en todos los niveles del sistema educativo. Y quizás ahora todos nos estemos preguntando, bueno, mucho España, mucho Europa, pero por casa, ¿cómo andamos? <ríe> y en Argentina, desde el año 2019, tenemos una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, que es la Ley Nacional número 27.520 y tenemos la ley antes que España, así que somos un poquito más adelantados en ese tema. Esta ley, en esta ley nacional, se propone la figura de un consejo asesor que está conformado por científicos, expertos, investigadores, conocedores del tema en conjunto con representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, eh, empresariales, centros de investigación y eh, representantes políticos, Y esta integración, este consejo es a Don o sea, no tiene remuneración económica y eh, se juntarían para poder fijar metas de reducción de gases de efecto invernadero, promover el uso de energías limpias, brindar acceso a información ambiental y readecuar los proyectos de gran escala temporal y espacial para ver si son acordes ambientalmente y promueve la educación ambiental. Y ahora, con esto me voy a frenar un poquito y como para ir cerrando la columna, eh, porque esta es una columna de educación ambiental, así que esto lo tengo que decir, el 27 de marzo la ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la República Argentina recibió media sanción en la, en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Esto es fantástico, recibió 215 votos afirmativos, 7 votos negativos y 18 abstenciones, no voy a hacer comentarios sobre estas personas, uh -huh y un apoyo transversal de diversos bloques, y la verdad es que estoy muy entusiasmada con en el tratamiento de esta ley, porque va a poner en la currícula educativa la educación ambiental, y encima en este proyecto, no solamente desde una perspectiva interpretativa, holística o sistémica, sino que además que uno de los puntos que aborda es la perspectiva de género ambiental. Y el tema de lo que es ambiente y género lo voy a dejar para próximas columnas porque es algo muy interesante, es algo que se habla muchísimo, algo ya he hablado en otras columnas. Y por lo pronto estoy súper feliz con el tratamiento de esta ley. Esperemos que los senadores la aprueben sin ningún problema y que se pueda poner en marcha lo más pronto posible. Bien. Eh, ahora esta ley eh, que obtuvo media sanción tiene que pasar por el Senado. Exactamente, así que esperemos que la prueben rápido. <risa> ¿Esto, va esto va a suponer que la comunidad educativa, es decir, docentes, van a tener que incorporar los contenidos que tienen que ver con el medio ambiente, pero que también van a tener que formarse ellos. Digo, es todo un desafío, porque es una nueva mirada, si se quiere, sobre el medio ambiente la que va a intentar transmitirse en los colegios de la República Argentina. Exactamente, así que y me parece que es un desafío que es necesario porque en todo el mundo se está cada vez más viendo y algo interesante la encuesta, que es lo que remarqué hoy, justamente las personas más jóvenes, los jóvenes adolescentes son los que más ven que esto es una emergencia, eh, así que creo que van a aceptar muy bien que dentro de las currículas se dé este contenido, eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa con senadores, supuestamente van a tratarlo creo que en mayo, Eh, bueno, por cuestiones de, de pandemia hay veces que los tratamientos de las leyes ahora se hacen un poco más lento eh, pero bueno, ya tiene media sanción eh, recibió, la mayoría de los votos fueron positivos así que nada, vamos, a, vamos para adelante Florencia, muchas gracias por esta columna nos vemos el próximo martes, nos escuchamos mejor nos escuchamos mejor <risa> hasta luego 11 de la mañana, 18 minutos, pasaba con su columna medioambiental nuestra ingeniera favorita Florencia Schroer